Comentarte que este programa de Euskal Música también lo puedes escuchar el fin de semana en la misma Franjo Arabia de 6 a 7 y media de la tarde y el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y como bien hacemos cada semana, como bien hacemos cada 7 días, en cuanto concluye el programa hoy jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook.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 Todo ello, lo dicho, en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratiar. En el programa de hoy de Euskal Música te vamos a traer dos novedades. El nuevo trabajo discográfico de la formación de Iruña Atracción, que regresa al panorama musical, con lo que es su tercer trabajo discográfico titulado Renacer. Nos iremos a la localidad de Ondarroa, donde desde ahí, desde esa localidad, nos llega lo que es el primer trabajo discográfico para la, para la formación Ara. El álbum se hace llamar Adixioac, Miñac, Eta, Desirac. Y entre otros grupos también escucharemos a los Berriozartarras, Boca Nada, con su cuarto larga duración, o a la formación Sociad Alcohólica que regresa al peronoma musical con el álbum Sistema Antisocial. Ya sabes, cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, disfrutando de todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Nueva Cita también, el fin de semana en Redifusión, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo día, el 100.8, en Berriozar y Ratia. Dicho todo esto, si os parece vamos a comenzar el programa de hoy y lo vamos a hacer con la formación de Irunia Tracción, una banda que se forma en 2009 tras sucesivos cambios en su formación. Actualmente la banda la integran los hermanos Zarzosa, Alfonso y David a la guitarra y al bajo respectivamente, procedentes ambos de la banda Mr Feeling, fundadores del grupo y verdadera columna vertebral del mismo. Exguitarrista de Boni y exbajista de Sutagar, David Zarzosa, Daniel Zarragadin la batería y Tol a la voz. Última incorporación procedente de la banda Sujeto K Completan esta banda En 2012 sacaron a la luz Su álbum debut Virgen de las tinieblas publicando dos años más tarde en 2014 Rotos y Quemados tras permanecer en standby durante dos años en abril del 2017 han publicado lo que es su tercer larga duración, un trabajo producido grabado y masterizado por Iñaki Llanera y Leidy Aranguren en Estudios Averín y editado por el sello Dromedario Records bajo el nombre de Renacer, así que nos quedamos pues con lo que es este tercer trabajo discográfico para la formación de Ilunya, para la formación Tracción y de él te extraemos los temas por tu Mala Fe y Zombies. Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican. Por tu fe y Zombies, dos de los temas incluidos en este tercer larga duración para esta formación de Iruña para atracción dentro de lo que es su nuevo trabajo discográfico Renacer. Novedad esta semana en Euskal Música. Como novedad es también la formación Ara Banda de Undarroa que titula su primer disco Adiccioac Miñac Eta de Sirac. Ara es donde la fuerza se integra con la melodía, distintivo del rock intenso. Rock con aspecto profundo, a menudo sucio, duro, rugoso. Ara nace en un brusco mar del rock, mientras... Eh, ciertas veces hard, otras core, grunk, punk, violento, pero la mayoría de las veces melódico en las voces. En su base musical, Ara es áspero y denso, pero la firmeza de las salpicaduras de las melodías hace desaparecer ese gusto agrio sin perder pizca de esa parte sólida. Las canciones de Ara son la posición del eh, contraste de fuerza y melodía sutil. La banda tiene su faceta hechizante de toques poperos y puede sacar a relucir también su cara más amable. Bases firmes y tupidas encuentran su refugio y salvación en ese salvavidas pop como son los temas, ese Saguna y Asken Agia y Chalchen, junto a otras sustanciosas 5 canciones compactas y rockeras algunas veces oímos eh, a Berri a Dud, a STP o a Kuraya canciones que hacen que la totalidad del disco sea espléndido nos quedamos pues con este primer larga duración para esta banda de Ondarrua, para Ara el álbum, a Dixiuak, Minyak et a Desirak y de te extraemos los temas, Kichikan y Surupachean Otra de las novedades que te traemos en el programa Euskal Música de hoy. Hey, Sonando dos de los temas incluidos En el primer larga duración para la banda de Ondarroa, para Ara, el álbum Adiccioac, Miñac, Eta de Sirac Los temas Kichikan y Surrupachean Y nos venimos para Berriozar Ya que en 2006 Surge la banda Bocanada, cuando Cinco músicos de Berriozar deciden formar Una banda de rock and roll, más de 10 años después, el grupo, reconvertido En cuarteto, está integrado por Martín a la voz Juanito a las guitarras, Rupi a bajo Y Pepo a la batería, tras dos años De rodaje, ofreciendo sus conciencias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 Los estudios R5 de la localidad De Nafarroa, Oricain Otra mañana y me sobran los dedos Escuchamos estos dos temas Incluidos en el nuevo larga duración de los Berriozartarras Bocanada Música Con este nuevo Larga Duración Libres Álbum editado hace un mes En marzo del 2017 Y ahí estaban sonando dos de los temas Otro mañana y me sobran dedos Y ahora nos vamos con Maider Zabalegui, ex componente de Aleich Eta Maider, que en su día editaron tres discos. Ahora, lo dicho, regresa en solitario Maider Zabalegui, unida desde siempre al mundo de la música. En esta ocasión, nos presenta su primer disco, Suei, 20 años después del gran éxito obtenido junto a Aleich Telechea. Presenta a Maider su primer trabajo en solitario, pero bien acompañada por un excelente elenco de músicos. ...y nos hace partícipes de un trabajo... ...que contiene grandes valores... ...con el que nuevamente ha saltado a los escenarios... 10 temas con mucho color y sensibilidad... ...que navegan en el mar de la ilusión y los sueños... ...presentados por la cantante y compositora de Ollar ...reflejo y estímulo a la vez de sentimientos transparentes... ...este nuevo trabajo discográfico... ...lo pudimos disfrutar aquí en Iruña... ...el pasado domingo... ...dentro de la edición 20 de la Corrica... ...dentro de la fiesta final en el Parque Antonuti... ...y ahora nos quedamos con su música... Nos Nos quedamos con los temas Selayan y Kale Canto Yan. Estamos sonando dos de los temas incluidos En el primer trabajo en solitario de Maider Zabalegui Ese álbum titulado suay los temas Selayan y el tema Kale Kanto y de la música tranquila de Maider nos vamos con la caña y la fuerza de la formación de Gastéis, Sociedad Alcohólica, que ha lanzado Sistema Antisocial, su nuevo trabajo de estudio distribuido por el Siglo Maldito Records y grabado entre Gardelee Studios, Your Sound Recording Studio y Andafan Studio en Dinamarca. Nada más y nada menos, Sistema Antisocial, un disco que lo forman un total de 13 cortes que intentan reflejar de la mejor manera posible el ...un tan potente que dispone la banda en concierto. Este es el primer trabajo que graba Alfred Berenjena con la banda... ...después de que en 2012 sustituyera a Roberto por su desgraciada lesión en el hombro. En esta ocasión han contado con la colaboración de Barney de napal Napaldech... ...a las voces en Policías en Acción. Roberto S.A. Odey y Magu de Arcada Social ayudaron con los eh, coros... ...de las canciones de este nuevo trabajo discográfico. Caña y Fuerza, la que nos llega desde la localidad de Castellis... Con esta banda, Sociedad Alcohólica El álbum Sistema Antisocial Los temas que te presentamos, cuentas pendientes Y el tema que da título al álbum Sistema Antisocial Música Con la Caña y la Fuerza Sociedad Alcohólica Con este nuevo trabajo Sistema Antisocial Y con temas como Cuentas Pendientes Y Sistema Antisocial En nueva larga duración para esta banda de Gasteiz Para Sociedad Alcohólica Y de Gasteiz nos vamos con Belurbe, que es el título del nuevo disco de The Easter Company. Belurbe es una ciudad o población ficticia que podría ser cualquiera en la realidad. Hablar de Belurbe es hablar de nuestro entorno, pero sin hacer referencias directas. Belurbe es todo lo que existe y sucede a nuestro alrededor, en nuestra realidad, pero también todas las realidades diferentes que tenemos cerca y que tal vez desconozcamos. Toda esa variedad de realidades, esas vidas, esas personas y esos sucesos, es la vida en Belurbe. El imaginario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 Isai Buhanda Yuri Ekisa miren Muriza Tristan Crowley Chemi Xavi bendini Y Suban Subiria Muchos colaboradores Para tomar parte Lo dicho En este nuevo Larga Para esta banda Para The Easter Company El álbum se hace llamar velurbe Y lo que te vamos a extraer Son los temas Estatua Y Gotor Le Cura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 Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia, cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde nueva cita que tienes, eso sí, en redifusión en repetición, sábado y domingo en el mismo día, al 100.8, Berriozario y Ratia, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Seguimos, lo dicho, compartiendo contigo más música local, música que se realiza en Euskal Herria y nos vamos con el nuevo trabajo discográfico para esta formación para en Semeag, una banda que nació en Munguía en 2006 y edita la que es su quinto trabajo de estudio, EH Republic... ...un disco que recrea la familia de los ritmos colaterales del ska ska, rock, punk, rap y reggae, que le dan una homogeneidad íntegra al disco en este nuevo trabajo discográfico hay pues bastantes colaboraciones como por ejemplo Oyana Bartra en el tema compañera John Maya en el tema EH Republic Freddy Paya en el tema Ser de Envisicha la Larrazábal en el tema ospa Arcaich Estiballes en el tema Apirelera en Belcha Iñaki Bengoa en el tema Gran Circo Mundial Mikel Goiriena y Yone Larinaga en el tema Egunero Alcarregas Y Onincha Embeitia en el tema Ichiaren Alaba Estas son las colaboraciones de este nuevo trabajo discográfico Para esta banda, para Ichiaren Semiak Que ha confiado la grabación, mezclas y producción a Iñaki Bengoa El trabajo se ha desarrollado en los estudios SHOT de Arresalte Durante enero de este año 2017 Nos introducimos pues en este quinto trabajo de estudio para Ichiaren Semiak Y del álbum titulado EH Republic Te extraemos los temas Atera Bestial de Y el tema Serden Bishichat Bilbo koura gordetan, algara kakarriketan Lehenengo bezarkadak, altsako baka maradak Onieto grilagun, aspalditik urrun Zuen indarra behar dugu, aurrera begiratzeko Zuen indarra behar dugu, atera Toma Falta dire na goguas Osasuna estas canta suna Etche alcarriga tira Atera beste bata. Estaban sonando dos de los temas incluidos en este quinto trabajo de estudio para esta formación para Ichiaren que Los temas Atera Bestial de y Ser Denbisicha, una banda formada por Manex a la guitarra, Ivonne a la voz, Jebi al bajo, Alain a la batería e Iván al saxo, junto a John al bombardino y trombón y Mikkel Zamora a la trompeta. Y de la formación Ichiaren Semeak que nos vamos con el nuevo trabajo discográfico para c el grupo c que vuelve a las pistas de baile y no de cualquier manera, vuelve con el mejor disco que han hecho hasta la fecha en la cotidianidad de su prisma crítico y sarcástico los temas son diversos y se puede decir que no se salva nadie sirva de ejemplo la canción Yonki Rollari, cuya diana son las personas que anteponen el culto al cuerpo es hora de agitar las conciencias y formas de pensar además de todo esto, el disco Cuadal cuenta con diferentes colaboraciones, ya que están Garashi Esnaola, que ha introducido teclados en varias canciones, y los componentes del grupo Talco, que cantan en la canción Esin Sae Tut Nos quedamos pues con este nuevo larga duración para esta formación, para Se Satek, el álbum, Inyoiz Egin Dugun Diskorik Onena, de él te extraemos los temas, Shaminaren Ederra y el tema Costa a la Costa. Y costa la costa dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración para esta banda, para que El álbum Iñóis, E Gindugun, Discord y Konenak, un álbum en el cual te vas a poder encontrar nada más y nada menos que 10 temas, 10 temas con los cuales como has podido comprobar, vas a poder bailar y disfrutar. Y nosotros que ya vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. No os que hemos escuchado a Atracción con su nuevo larga duración, recién sacado del horno, el álbum Renacer, los temas Por tu mala fe y Zombies. También hemos escuchado la novedad de la formación Arant que nos viene desde Hondarrua, con su primer larga duración, Adixioak, Miñak eta Desirak. Hemos escuchado también a Los Berriazartarras Bocanada con su cuarto larga duración Libres. También El primer álbum en solitario de Maider Que regresa al panorama musical después de 20 años Después de haber disfrutado de tres trabajos Con Alaice de Maider, lo dicho 20 años después Regresa al panorama musical con su primer álbum en solitario Sway, también hemos escuchado A Sociedad Alcohólica, a The Easer Company A Echieren Semeac Y a la formación Seixatec con ese nuevo Larga duración y onena Lo dicho que nosotros nos vamos Recuerda que dentro de 7 días Tienes una nueva visita Con el programa Euskal Música, con Tor a la música local, la música que se realiza en Euskarría en 90 minutos Hasta entonces, saludos, agur <risa>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 La música en las redes sociales Berrielsar y Ratia En el 100.8 DFM